Bismillahi rrahmani rrahim. Ha mim. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha mim. Wal kitabil mubin. Juro por el libro esclarecedor. El Corán. Inna <risa> anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Que verdaderamente lo hicimos descender en una noche bendita, Lailatul Qadr. En verdad Advertimos a los hombres para que teman el castigo. Fiha yufraq kull amrin hakim. Durante esa noche se decretan todos los asuntos para ese año que no pueden ser modificados. Amran min indina innakunna mursilin siguiendo nuestras órdenes En verdad enviamos mensajeros a los hombres rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim Como misericordia nuestra ciertamente tu señor es el oyente de todas las cosas el omnisciente Rabbis-samawati wal-ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin El es el señor de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos Si tienen certeza de ello sepan que le se revela la verdad Lā ilāha illā huwa yuḥī wa yumītu rabbukum wa rabb ābā'ikum al-awwalīn No existe ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada, excepto él. Él es quien da la vida y la muerte. Él es su señor y el señor de sus antepasados. Bal hum fi shakkin yal'abun Mas elosidora tras dudan sobre la verdad y se burlan de ella mientras que se divierten inmensos en la falsedad Fal taqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhan mubin Espera oh Muhammad lo que les sucederá a los idólatras cuando llegue el día en que el cielo muestre con claridad un humo. يغشى الناس هذا عذاب أليم. que cubrirá a los hombres. Se les dirá: Este será un castigo doloroso. Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun Dirang Señor líbranos del castigo en verdad somos creyentes anna lahumu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin pero ¿De qué iba a servirles una amonestación si ya se había presentado ante ellos un mensajero, Muhammad, que les explicaba con claridad el mensaje de Allah? Summa <risa> tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Más le dieron la espalda y dijeron que alguien le había enseñado el Corán o que había perdido la razón. Inna kashifu al-adhabi qalila, innakum a-idun. Allah les dijo, Los libraremos de este castigo por un tiempo, pero volverán a rechazar la verdad. Yoma nabtishul batshatal kubra innam taqimun el día en que les inflinjamos un gran castigo el día de la batalla de vader les daremos su merecido Walaqad fatanna qablahum qawma fir'auna wajaaahum rasulun karim Y, ciertamente, pusimos a prueba con anterioridad al pueblo del faraón y se presentó ante ellos un noble mensajero Moisés An addu ilaiya ibadallahi inni lakum rasulun amin les dijo entregame a los siervos de Allah del pueblo de Israel realmente yo soy para ustedes un mensajero digno de confianza wa alla ta'lu ala allahi in A tī kum bi sultāni mubīn Y no se muestren altivos con Allah En verdad he venido a ustedes con pruebas claras A tī kum bi sultāni mubīn Y me refugio en mi señor y el de ustedes A tī kum bi sultāni mubīn para que no me la piden o injurien. واإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Y para que si no creen, se alejen de mí dejándome en paz. فدعا ربهم انها اولئ قوم مجرمون. Entonces, tras la respuesta negativa del faraón y de su pueblo Moisés invocó a su señor diciendo Realmente, son un pueblo de pecadores que rechazan la verdad Allah le respondió Sal con mis siervos por la noche Sal con mis siervos por la noche mas en verdad que los perseguirán. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون Y deja el mar quieto y abierto tras atravesarlo con tu pueblo, para que el faraón y su ejército los sigan. Realmente todo el ejército se ahogará. كم تركوا من ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? ¿Cuántos campos cultivados y hermosos hogares? ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? canu fiha fakiin i quantos deleites en los que se complacian kadhalika wa awrathnaaha qauman akharin asi fue e hicimos que todo eso lo heredara otra gente فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين Y no lloraron por ellos, ni el cielo ni la tierra, ni se les aplazó el castigo وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِيمِ y salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que sufrían. Me Firaun inno kana aliyan min almusrifin Lo salvamos del faraón. Ciertamente él fue soberbio y transgresor. Wala qad ihtarnahum ala ilmin ala alalamin. Y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época con conocimiento de su situación. Wa atainahum min alayatima fihi balaa'im mubin y les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba. Inna <risa> ha'ula ila yaqulun En verdad, esos los incrédulos de la Meca dicen a los creyentes: In hiya illa mawtatuna alula wa ma nahnu biman sharin Solo vivimos y morimos una vez y no resucitaremos Fatu ba'ana in kuntum sadiqin resuciten a nuestros antepasados si es cierto lo que dicen Ahum khayrun am qaum tub'in wal ladhin min qabluhum ahlaknahum innahum kanu mujrimin ¿Acaso son ellos mejores que el pueblo de Tubba y quienes se los precedieron? Los destruimos a todos. Realmente, fueron pecadores que negaron la verdad. Y no creamos los cielos y la tierra, y cuanto existe entre ellos, como mero juego. Y no creamos los cielos y la tierra, y cuanto existe entre ellos, como mero juego bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun Los creamos con un firme propósito Mas la mayoría de los hombres no lo saben Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Ciertamente el día decisivo el día de la resurrección en que los creyentes se separarán de quienes rechazaron la verdad es la fecha decretada para reunirlos a todos y juzgarlos ya um la yughni maulan, maulan an maulan shay'an wa la hum yunsarun ese día Los familiares no podrán ayudarse unos a otros ni serán auxiliados. Ela marrahim Allah. Innahu huwal azizur rahim. Salvo aquel de quien Allah se apiade. En verdad, él es el poderoso, el misericordioso. En شجره الزقوم El árbol infernal de Saqum. طعام الاثيم Será la comida de los pecadores. كالمهلي يغلي في البطون Será como el metal fundido que bullirá en sus entrañas. قُلِ الْحَمِيمِ como si fuera agua hirviendo. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ Se les dirá a los guardianes del infierno. Tomen a ese que negaba la verdad y arrástrenlo hasta el medio del fuego abrasador. ثُمَّ مصب فوق راسه من عذاب الحميم depois viertan sobre su cabeza agua hirviendo como castigo duqa innaka antal azizul karim los guardianes del infierno le dirán con ironía sufre el castigo ¿Realmente eres el poderoso y noble que decías ser en la vida mundanal? <risa> y se les dirá a quienes estén en el infierno. Esto es, en verdad, el castigo sobre el que dudaban. ¿Realmente eres el poderoso y noble que decías ser en la vida mundanal? al muttaqin fi maqamin amin Ciertamente los piadosos estarán en un lugar seguro. fi jannatin wa uyun Entre jardines y manantiales. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin Vestirán prendas de seda y brocado y estarán sentados unos frente a otros Kadhalika zawwajnahum bihurin 'ain Así será y les daremos por esposas a uríes de grandes y hermosos ojos. Y adعون فيها بكل فاكهة آمين. Pedirán toda la fruta que quieran sin temor de que esta se acabe. La yazuqūna fīhā al-mauta illal-mauta al-ūlā wa waqāhum 'adhābal-jahīm no experimentarán la muerte exceptuando la que padecieron en la vida mundanal y tu señor los protegerá del castigo del fuego abrasador فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم como favor suyo ese es el gran triunfo fa innama yassarnahu bilisānika la'allahum yetazakkarun Y, ciertamente, te hemos facilitado el Corán en tu propia lengua, oh Muhammad, para que los hombres reflexionen y crean. Fa artaqib innahum murtaqibun Espera a ver lo que le sucederá a esos idólatras. Ellos están esperando tu muerte. Mas ya sabrán de quién será la victoria final.